Todas las informaciones y, sobre todo, las reacciones de todos los estamentos que ha implicado el caso, sean policías, procuradores, hospitales, etcétera confirman, las autoridades políticas, confirman lo que se temía. Estamos ante un hecho de guerra sucia. Ante esto, tenemos últimamente un constante flujo de informaciones, ...que pretenden apuntalar... ...la versión de que la causa de la muerte de John... ...fue su grave, grave estado de salud. Apreciamos una preocupación... ...y un interés... ...inusitado y delatador... ...de profundizar en esa idea... ...por parte de los que gestionan el poder... ...sean franceses o españoles. Sin embargo... Son tan claras las preguntas y tan turbias las respuestas que lo hacen absolutamente increíble e imposible. ¿Cómo se explica que el cuerpo no aparezca en casi un año? ¿Cómo se explica que de repente, una vez que aparezca el cuerpo, los medios de comunicación le den una importancia de primera magnitud cuando han callado hasta entonces? Pues solo se puede explicar este caso entendiendo lo que está pasando en Euskal Herria. Solo podemos responder al conjunto de preguntas que se hacen en términos de guerra sucia. Va subiendo la intensidad en los últimos años y meses del estado de excepción en Euskal Herria. Se acelera el máximo nivel de represión con el objetivo de abortar una nueva oportunidad política. Es en este contexto político donde se da la desaparición y muerte de John. Estamos hablando de una práctica política, judicial y policial, al margen del marco legal español. De la incapacidad de solucionar el problema político única y exclusivamente por las vías democráticas. No tenemos ninguna confianza en la investigación oficial. Se llevará hasta el fondo el trabajo en los tribunales, pero seguiremos hasta el final en todos los ámbitos. La desconfianza en esos mismos aparatos de los Estados, evidentemente, es total. Queremos remarcar, finalmente, que para el esclarecimiento de los hechos es fundamental la presión social y política. En todos los ámbitos, como hemos dicho, desde la calle hasta las instituciones.